Siente, diste todo, todo diste con tus manos, me formaste acá cuantos han sido lavados con la sangre de Jesús de mi compadre que ha sido perdonado